Me cuento a abordar todo el voltaje para esta, esta noche lo estamos aquí en, en tres. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por este sueño hecho realidad. La verdad es que para mí es un privilegio tener a toda esta constelación de estrellas acá. Esta nació del tributo de la salsa. Una loca idea, una loca idea casi utópica. Da un privilegio estar con toda esta gente aquí y estamos dispuestos a, a soltar toda esta salsa colombiana que tenemos en, en nuestro corazón. Y creo que esto esto ha sido hecho realidad porque, porque creo que a Dios le gusta la salsa colombiana. Creo que esto es para todos ustedes. ¿Qué tal amigos? Yo soy Tommy Ruiz, cantante de la nueva generación de la salsa colombiana. Te mando de muchas gracias al maestro Alberto Barros por esta invitación a este hermoso proyecto, a este proyecto de todos, de todos nosotros colombianos. Un proyecto muy bonito que, que va a dejar muy en alto más aún de lo que está en nombre de la salsa colombiana. ¿Qué tal? Eh, yo soy Willy García, Javier Vázquez por acá, Eso, nosotros somos son de Cali Cali. Y estamos... Muy contento por este producto que está sacando al mercado, el maestro Alberto Barro, el titán de la salsa que ha sido uno de los músicos eh, eh, más grandes que ha tenido Claro, claro. Eh, eso viene de raíces, de manera que le deseamos la mejor suerte a Alberto Barro, que se lo merece. Sí, buenas noches. Yo soy Wilson Saoco. Yo estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso porque lógicamente que hay muchos talentos. Para mí es un placer estar en este proyecto del maestro Alberto Barros. Fuera de ser mi amigo, es una gran persona, es uno de los músicos más importantes que tiene la salsa en Colombia. Con artistas que han hecho nombre en la música latinoamericana y sobre todo la música colombiana. Es un placer poder estar acompañando a Alberto y de verdad que lo felicito y gracias por este llamado, Alberto, y vamos a poner lo que podamos de nuestra parte. Tributo a la salsa colombiana, vaya. Qué suceso, qué acontecimiento, y enhorabuena yo puedo decir hoy que me siento de plácemes por esta gran noticia que nos presenta el gran maestro del trombón. Yo diría que uno de los grandes exponentes... Del trombón y de los arreglos y de producción aquí en Colombia. Nuestro gran maestro, nuestro amigo Alberto Barros. Gracias a Dios, por pues, mi trabajo lo avala el maestro Alberto barro ¿Qué tal, amigo? Un saludo. Este servidor, Diego Morán Barranquillero, cantante y compositor. Me siento bien orgulloso, contento por esta invitación que me ha hecho el maestro Alberto barro a participar de este tributo a la salsa colombiana, al lado de tantas estrellas, gente que ha dejado su nombre en alto y la música colombiana en alto. Gocen con nosotros. Bye. Ah, Charly Cardona. También, imagínate. Charly, mira. Me siento muy contento de tener el privilegio de ser parte de este proyecto, este DVD, este trabajo musical homenaje a la música colombiana. Pues creo que ha sido uno de los que ha aportado algo, pero que sea popular, pues yo le digo gracias a Dios, pues desees que mi trabajo sea agradable al público, tratamos de hacerlo con amor y con gusto. Gracias, también quiero darle gracias a Alberto Barros, este gran músico colombiano por invitarme, me siento muy honrado y por cada uno de mis compañeros con quien vamos a disfrutar y vamos a hacer un trabajo especialmente para ustedes. Bueno, con Alberto tuve la oportunidad de estar Eh, cuando comencé en Fruco y sus tesos, después en su agrupación, en los titanes, después se conformó el grupo Star y después pasamos al grupo Nietzsche. Y bueno, pues me siento muy contento de que me haya invitado a este tributo a la salsa colombiana. le agradezco muchísimo y de verdad que es un placer estar con una gloria colombiana. Para mí Alberto es uno de los músicos más importantes no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica en estos momentos, en lo que es la música contemporánea de Hispanoamérica, Alberto ya tiene un nombre, ya tiene un lugar importante. O sea, estoy feliz, feliz en mayúsculas. La verdad que me siento muy orgulloso de que Alberto Barros me haya hecho esta invitación y compartir con todos mis compañeros. Para empezar, eh, trabajé con Alberto Barros y él como director en el Grupo Star. Y a todos mis compañeros, a todos mis amigos de la música, ok, los quiero mucho y de corazón. Bye. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andy Caicedo, soy cantante de la Orquesta Guayacán. Es un placer atender el llamado del maestro Alberto Barros para venir a ser parte de este gran tributo a la salsa colombiana. Bueno, Alberto Arroz, una, un músico trombonista, reglista, compositor que quiero mucho, personalmente. Es uno de los grandes que tenemos en Colombia. Ha trabajado con Ricky Martin, con Mark Anthony, con Grupo Nietzsche. Espero lo disfruten, lo gocen porque es, es la, el aporte que le hemos dado al mundo los compositores, los cantantes, los intérpretes de Colombia, ¿ok? Peace out. Ayacán. Bueno, mi nombre es Gabino Pampini, Estoy aquí esta noche porque vamos a hacer un tributo a la salsa colombiana y yo también quiero unirme pues a esa causa, ¿me entiendes? Para poder cantarle a ustedes, para poder sentir que el público colombiano sepa que gabino Pampini siempre está presente en estas cosa. Le doy también las gracias a Alberto Barro por esta oportunidad que me da pues, de poder participar también aquí en este evento y de verdad me siento muy contento y espero que mi presentación esta noche sea de la gravedad de todos ustedes, así que Angó, Angó, Angó, aquí ahora, mi rico abanico para mi señora, chao Ahorita yo no me he enterado de nada, me están diciendo lo que se va a hacer parece que ese es el tema, cachondea, que se grabó con fruto en el año 2000 creo ¿no? Hola amigo, les habla Daniel Silva Cantante Cachondea, no sé si se acuerdan de esto. Estoy muy contento y agradecido con la invitación que me hizo el maestro Alberto Barros. Y para mí un orgullo que gente de esta, de esta talla como Alberto Barros se fije en, en su humilde servidor Gracias. para invitarlo a su proyecto. Disfruten. Vaya, me siento muy contento de estar aquí con Alberto y, y el tributo a la salsa. Eh, he venido para ponerlos a gozar otra vez con mi palomita. ¡Tambón, tambón! traigo para mi gente para que se lo gocen. Un saludo a toda la gente de Colombia y del mundo entero. Muchas gracias al maestro Alberto Barros por darme esta oportunidad de estar en tributo a la salsa de Colombia. Esta noche soy un invitado muy especial del maestro Alberto Barros que quiere hacerle un tributo, un homenaje a la salsa colombiana. Es la hora de decirle presente al maestro Y a todos ustedes los salseros colombianos y del mundo entero Buenas noches eh, Dios nos bendijo con, esta, con este proyecto Y creo que, que es para el disfrute de todos ustedes Así que espero que se lo gocen 打完英雄的 no, Està en Cali Ay, mire, vea Mi cali està està dornant Mmm This is dedicated to all the incredible people in the world One more time hey, palomita, boom, boom. Palomita, boom, boom. Everybody don't para guita aquí vamo a segona eta ni pa I got mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así yeah Estàs aquí. Gracias al maestro Alberto Barros. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, no, para que vea. Gracias, muchas gracias. que todo el Ave María. Todo el mundo te mire. Ah, pues. Se los traigo ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. Oye, que noche, que noche tan bonita, mamita linda, yo te quiero cantar. Para que goce mi negra linda, aquí te quiero gozar. Que todo el mundo... del mar. Ok, este, este tema que viene a continuación es de mi compadre Diego Galé, composición. Grabamos este tema en el, en el 89, donde participé como trombonista y arreglista de este tema. Y nos vamos, interpretó Gavino Pantini. Gracias. Gracias. Fins demà! sus tienen brillo loco nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos trastro tiempo corto y nos damos sobre dosis emociones excitantes nos tenemos un mal otro y no logran saturar sangro ya que la niebla cuenta los años de cuerpo en fría y se me agota ya la paciencia por ti esperar Jo sóc el siens a què queres dir Fins demà! Gracias por acompañarnos. Esto es por Colombia. Para que el mundo reconozca realmente lo que ha puesto a disfrutar y alegrar tantas vidas como la música colombiana. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús, Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, buscar, Señor, hacer las cosas en excelencia, porque... Queremos agradarte, Dios. Gracias por la salud, por la vida, por el talento, Señor, por el propósito de este trabajo. Dios, te ruego, lo bendiga, Señor, que sea tu sangre redentora, oh Jesús, sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada uno de mis compañeros músicos, Señor, cantantes, productores, Señor, sobre el público, Señor, que nos apoya, sobre Alberto Barros, Dios, que se ha investido una gracia especial. Espíritu Santo, muévete con poder. Queremos honrarte, Señor, que todo salga bien. Ayúdanos, bendícenos y que tu presencia sea con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Aplauso fuerte, Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por por hacer realidad este sueño.